Hola y bienvenido o bienvenida a otra lección de español de SpanishPodcast.net. Hoy te voy a explicar una expresión típica del español. Es una expresión muy útil y seguro que tienes la oportunidad de utilizarla en muchas situaciones de la vida cotidiana. Además, así la comprenderás bien cuando alguien la utilice. Se trata de la expresión «coger el toro a alguien». Ya sabes que en español usamos muchas expresiones que proceden del mundo de las corridas de toros. Las corridas de toros han sido una parte importante de la cultura española durante muchos años, así que esto ha influido en el lenguaje. En el podcast te he explicado otras expresiones parecidas como «coger el toro por los cuernos», «no hay quinto malo», poner los cuernos, saltarse algo a la torera… Hay enlaces en la transcripción. He creado esta lección por una duda que preguntaron en el foro de Spanish Podcast. Me pareció una buena idea convertir en un episodio esta duda. La expresión se puede usar con un par de significados diferentes, así que esta persona tenía dudas sobre ello. Como decimos en español, vamos al lío. Esta expresión quiere decir, vamos a empezar. Palabras de la expresión coger el toro La expresión es bastante sencilla, usa el verbo coger, el artículo determinado el y la palabra toro. Seguro que conoces todas estas palabras, las explico muy brevemente. Coger es un verbo de la segunda conjugación, tiene muchos significados diferentes. Pero eso es tema para otro episodio. El significado principal del verbo coger es agarrar algo con tu mano. Por ejemplo, puedes coger un vaso de cerveza que está en la mesa, puedes coger la escoba o puedes coger un bolígrafo para escribir. La segunda palabra es el artículo determinado él. Ya sabes que se utiliza delante de sustantivos masculinos en singular. La palabra toro también la conoces. Un toro es un animal mamífero bastante grande. El toro es el marido de la vaca, es decir, el macho. La vaca es la hembra. Los toros son animales que tienen dos cuernos en la cabeza y mm, pueden ser animales muy peligrosos. Si el toro tiene miedo o siente peligro, se puede defender con sus cuernos y embistiendo. Embestir es intentar golpear algo con el cuerpo. Los toros tienen mucha fuerza. Si te embiste un toro, es probable que te haga mucho daño. Bien, la expresión coger el toro se usa con más palabras. Esta expresión siempre se refiere a una persona, es decir, El toro coge a alguien. Por eso se suele usar con los pronombres personales de complemento indirecto. ¿Recuerdas cuáles son? Me, te, le, nos, os y les. Se usan estos pronombres personales de complemento indirecto para decir quién, qué persona recibe la acción del verbo. Por ejemplo, si te digo: Me han regalado un reloj. La palabra me indica quién ha recibido el regalo, en este caso, yo. Si te digo, ayer te corté el pelo, significa que ahora tú tienes el pelo más corto. La palabra te indica quién recibe el corte de pelo, en este caso, tú. Pues bien, es habitual utilizar la expresión coger el toro con estos complementos para decir a qué persona, a quién, ha cogido el toro. Solemos decir frases como me cogerá el toro, te cogerá el toro, le cogerá el toro, nos cogerá el toro, os cogerá el toro, les cogerá el toro… No te preocupes, después practicaremos. Voy a explicarte el significado de la expresión coger el toro, pero antes permíteme recordarte brevemente que en SpanishPodcast.net puedes conseguir los audiobooks con lecciones para aprender español. Si te gustan las lecciones como esta, seguro que estos audiobooks pueden ayudarte a mejorar. Entra en SpanishPodcast.net y pulsa el menú Audiobooks. Allí hay más información sobre ellos. Puedes descargar los audiobooks con lecciones del podcast, el audiobook el aprendizaje descomplicado y también el pack de diálogos para aprender español. Echa un vistazo cuando termines esta lección. Significado de la expresión. La expresión coger el toro se puede usar con un significado literal o con un significado figurado. Ya sabes que el significado literal es el significado que tienen sus palabras. El significado figurado Es una metáfora. El significado literal de coger el toro a alguien es eh, el que se usa en las corridas de toros o en los espectáculos donde se utilizan toros. Algunas veces el toro consigue golpear al torero o a otras personas con su cuerpo o con sus cuernos. Cuando esto ocurre, puedes decir que el toro ha cogido a esa persona. Si esto ocurre durante una corrida de toros, es probable que las noticias digan el torero sufrió una cogida. Significa que el toro consiguió introducir alguno de sus cuernos en el cuerpo del torero. Generalmente mmm, son heridas bastante graves. Una fiesta española muy conocida en todo el mundo son los sanfermines. En estas fiestas es típico hacer encierros de toros. Un encierro es soltar a toros por la calle y hacer que corran hasta la plaza de toros o hasta algún otro lugar cerrado. La gente corre delante de los toros. Es algo muy emocionante, pero también muy peligroso. Todos los años hay heridos, algunos bastante graves. Cuando alguno de los toros golpea a alguno de los corredores con su cuerpo o con los cuernos, mucha gente dice le ha cogido el toro. Creo que te haces una imagen mental bastante sencilla del significado literal de coger el toro. La expresión cogerle el toro a alguien también se utiliza con un significado figurado. Se usa para decir que tienes poco tiempo para hacer algo y si no consigues hacerlo a tiempo, tendrás problemas. Es una frase que se suele utilizar para decirle a otra persona o personas que hay que actuar con rapidez para evitar tener problemas. Por ejemplo, imagina la típica escena de las películas. Toda la familia está desayunando, los niños se han levantado tarde y la madre se está poniendo muy nerviosa. Si llegan tarde al colegio, los niños tendrán problemas. Además, si llega tarde al trabajo, la madre también tendrá problemas. Así que la madre quiere que todo el mundo vaya más rápido y grita, ¡vamos, que nos coge el toro! Quiere decir que hay que ir más rápido, porque se acaba el tiempo y pueden tener problemas. Como dije antes, es una metáfora. El toro Puede ser un animal peligroso, así que el toro representa los problemas. Otro ejemplo. Imagina una empresa que se dedica a modificar coches. Un día recibe un encargo de un cliente. Quiere transformar un coche antiguo en algo más moderno. La empresa acepta el encargo y dice que puede hacer el trabajo en un mes. Después de una semana, todavía no han hecho ningún cambio en el coche. El jefe dice, vamos a empezar ya o nos cogerá el toro. Quiere decir que si no empiezan ya, tendrán problemas. Pasará el mes de plazo y el cliente se enfadará. ¿Cómo distinguir cuándo se usa con un significado o con el otro? Bueno, lo descubrirás por el contexto. Si ves como un toro golpea a alguien y dices, le ha cogido el toro, nadie va a pensar que llega tarde al trabajo. <risa> si ves a un grupo de personas bien vestidas y con maletines, corriendo por el centro de la ciudad y dices, les va a coger el toro, todo el mundo pensará que llegan tarde al trabajo, no que les persigue una manada de toros coger el toro o pillar el toro. La expresión coger el toro también se utiliza con el verbo pillar. Por ejemplo, si no vamos más rápido, nos pillará el toro. Otro ejemplo, está en el hospital porque le ha pillado un toro. En la primera frase usamos la expresión con un significado metafórico y en el segundo con un significado literal practicar la pronunciación y la conjugación. Para terminar, vamos a practicar la pronunciación y la conjugación con la expresión «coger el toro». La practicaremos con sus dos significados. ¿Con qué tiempos verbales se usa? Dependiendo del significado con el que se use la expresión, los tiempos verbales más utilizados cambian. Si usas la expresión «coger el toro» Con el significado literal, el tiempo verbal más utilizado es el pretérito perfecto compuesto. Ya sabes que este tiempo verbal se utiliza para mm, hablar de cosas que han ocurrido en un pasado reciente, por ejemplo, hace unos segundos o ayer. Vamos a practicar con unas frases de ejemplo. Repite después de mí. Estoy en el hospital porque me ha cogido un toro. Estás en el hospital porque te ha cogido un toro. Está en el hospital porque le ha cogido un toro. Estamos en el hospital porque nos ha cogido un toro. Estáis en el hospital porque os ha cogido un toro. Están en el hospital porque les ha cogido un toro. Muy bien, ¿qué tiempo verbal utilizamos con la expresión coger el toro? cuando tiene un significado figurado o metafórico. Como se usa para hablar de problemas que pueden ocurrir en el futuro, generalmente se usa en futuro. Repite la frase después de mí. Si no empiezo, me cogerá el toro. Si no empiezas, te cogerá el toro. Si no empieza, le cogerá el toro. Si no empezamos, nos cogerá el toro. Si no empezáis, os cogerá el toro. Si no empiezan, les cogerá el toro. En algunas ocasiones se usa la expresión negada, es decir, dices que vas a hacer algo para evitar tener problemas. En este caso, usamos el presente de subjuntivo. Por ejemplo, empecé a estudiar ayer para que no me coja el toro. Sé que tengo un examen y que... tengo que empezar a estudiar lo antes posible. Si no lo hago, tendré problemas. Repite después de mí. Para que no me coja el toro, tengo que empezar ya. Para que no te coja el toro, tienes que empezar ya. Para que no le coja el toro, tiene que empezar ya. Para que no nos coja el toro, tenemos que empezar ya. Para que no os coja el toro, tenéis que empezar ya. Para que no les coja el toro, tienen que empezar ya. Bien, pues esto es todo por hoy. Espero que hayas aprendido algo interesante y que tengas otra herramienta más para utilizar en tus conversaciones de español. Coger el toro es una expresión que puedes usar en muchas situaciones de la vida cotidiana. Si tienes dudas o quieres hacer preguntas, ya sabes que puedes enviarme un mensaje por email o a través de las redes sociales. Y ahora que termina el episodio, Recuerda echar un vistazo a los audiobooks en nuestra web. Si los descargas, te ayudarán a mejorar tu español. Y a nosotros nos ayudarán a seguir creando lecciones como esta. Un saludo, mucha suerte y hasta la próxima. Ya ha terminado el episodio de hoy. Si tienes dudas o quieres hacer comentarios,